Uno De los asentamientos de la ciudad de Santa Rosa, estamos hablando de el, ama, el amanecer, que es un asentamiento que está detrás del relleno sanitario y que mmm, lo estamos recorriendo ahora en este momento. Y nada, saber mmm, o conocer más de cerca eh, cuál es la realidad de esta cerca de. Entre 30 y 35 familias que están viviendo en este lugar, algunas, algunas ya con algunas construcciones hechas de ladrillo, con, con techos bastante, eh, bastante seguros, otras, otras personas están viviendo abajo de una lona, con algunas maderas, algunas chapas, eh, viviendo como en algún momento se instalaron en este lugar. algunas personas eh, son parte de la cooperativa de reciclado que funciona acá muy cerquito muy cerquita en el relleno sanitario, otras personas eh, viven de changas eh, crían animales eh, viven con más o menos lo que pueden, pero viven bastante bien ¿y por qué vinimos a este lugar? porque después de las declaraciones del, del intendente Luciano Di respecto al servicio de energía para los tres asentamientos de Santa Rosa, es que vinimos a consultarle a las personas de aquí a ver si saben algo, si conocen algo si están este, en conocimiento de algún anuncio puntual alguna reunión, algo que les, este, les indique que en algún momento va a haber alguna bajada de luz en este lugar eh, en este rato, eh, y también tenemos que, que decir la verdad porque hace un ratito llegamos, consultamos a tres vecinos eh, que están muy cerquita de, de la entrada del barrio y ninguno de los tres sabe nada, no conoce nada, no están al tanto. Sí, algunos habían eh, habían podido leer o escuchar las declaraciones de del intendente, pero también algunos de ellos saben de las declaraciones de la Cooperativa Popular de Electricidad respecto a esta cuestión puntual, pero te digo que eh, hay una este hay una desinformación casi total respecto a eso. pero también hay una, una postura de alguna de algún, de algún tema que tiene que ver con la larga espera. ¿Por qué? Porque estamos en, en este momento en el premio de Germán. Germán es un vecino de este lugar que recién nos pidió que no quiere hablar. Hasta hace un ratito seguramente iba a hablar, pero bueno, ahora decidió no hablar. Y le preguntamos, le consultamos a él, y él dice que hace 20 años que vive en este lugar... ...es uno de los primeros que llegó a este a este asentamiento del amanecer... ...y que desde ese momento a esta parte siempre la, la idea estaba presente... ...pero nunca nadie decidió bajar la luz. Sí, nosotros pudimos ver que hay una tirada de tendido eléctrico... ...a no más de 50 metros de este lugar... que pasa por una de las calles, ¿por qué? Porque en este lugar, eh, muy cerquita, está la cooperativa de reciclado y necesitan energía eléctrica y hay varias palmeras de, de cemento que eh, pasan los cables de energía, por supuesto que después necesitan la bajada acá a cada una de las casas. Aquí eh, lo que hay este, es una, una expectativa, pero con eh, pocas posibilidades de que eso ocurra. Recién nos decía también Germán que esto habitualmente pasa en épocas de elecciones, habitualmente pasa en épocas de elecciones, porque esta, esta decisión que deberían tomar la tendrían que haber tomado con mucho más antelación, pero... es una una decisión que por ahora no han tomado estas personas la mayoría de ellas no tienen la mayoría te diría que ninguna la totalidad no tienen energía pero tienen una este suplantan esa esa posibilidad de tener la energía con algunos paneles solares algunos son los paneles importantes grandes otros un poco más chicos recién nos decía este vecino que con un panel chiquito de eh, de 40 por 40 que es un panel de los más chicos que hay paneles solares puede abastecer de energía a toda la casa una batería grande que le permite tener luz eh, led que son los que menos gastan y este con eso abastecerse de luz tienen agua potable porque la municipalidad después de algunos este, de algunas negociaciones logró tenerle cada una semana traen agua y la bajan en unos en unos este bidones de cerca de 50 litros para tener agua potable para poder tomar y después bueno se manejan más o menos como pueden es un barrio que tiene por supuesto que calles de tierra muy pero muy angostas por Acá pasan algunos camiones del de ente de salubridad urbana, del EMSU, pero te digo que no pueden pasar dos autos a la vez porque hay que ir pasando de a uno. Hay mucha gente que anda caminando, que anda haciendo sus cosas más o menos como puede. Y la verdad que la realidad del barrio es una realidad que duele. Es una realidad que está muy cerquita del centro de Santa Rosa, una 35, 40 cuadras de, de pleno centro de Santa Rosa, pero es una realidad totalmente diferente a cualquier otro vecino de cualquier otro barrio de la ciudad de Santa Rosa, hasta de los barrios más populares y más postergados, esto es otra realidad. Por eso es que la estamos recorriendo, nos vamos enterando de algunas cuestiones puntuales y este, lo que sí podemos decir ahora sin tener este, la palabra de algún vecino, que acá nadie sabe nada de la bajada de la luz. Veremos si con el transcurso del, de los días, eh, en algún momento, esto que anunció el intendente se puede llegar a, este, a plasmar en algo concreto, puntual. Mientras tanto, la gran mayoría de los vecinos de este, de este lugar no tienen luz, pero tampoco tienen información que eso pueda cambiar. Bien, Mauro, cuando haya más información retomamos el contacto. Cómo no, hasta luego.